Hola, Cisela, ¿cómo estás? Bien, eh, gracias por, por el contacto. No, por favor. Eh, desde acá queríamos charlar un nuevamente en algún que otro momento hemos hemos tenido la posibilidad de, de charlar. Eh, parece que fue que fue ayer, pero bueno, han pasado 10 años de, del caso de, de Gabriel por ahí para quienes nos están escuchando y por primera vez escuchan el nombre de tu hermano. Eh, ¿Nos querés contar un poquito sobre el caso eh, puntual? Y este pasado 8 de octubre se cumplieron 11 años. A Gabriel lo mataron el 8 de octubre de 2013 de un disparo en la cabeza, en el jardín de su casa, después de haber denunciado las fiestas ilegales, clandestinas, eh, electrónicas, con todo tipo de cosas eh, ilegales, eh, de Ezequiel Salzamendi que era un vecino de la zona, Amelia, Alicia, Estorani y Domínguez, que todo el mundo conocía como Patsy Domínguez, no conocían su verdadera identidad, eh, los vecinos y las vecinas, eso lo averiguó mi hermano. Y por supuesto también eh, todo esto no podía pasar sin el conocimiento del municipio de Pilar y de eh, la policía de Pilar. Mm. En ese momento el intendente era Humberto Zúcaro, su mano derecha, jefe de gabinete, era Federico Achával, hoy intendente de Pilar. Eh, el barrio y los vecinos y vecinas se organizaban, eh, se estaban organizando por temas de, de seguridad, pero también de, del estado de las calles, del barrio de La Lonja, que es donde él vivía, eh, eh, la iluminación de las calles, bueno, las calles, era como un barrio absolutamente abandonado, para nosotros es una política de estado tener eh, un, un sector o un barrio en esas, en esas condiciones justamente para que la gente se canse, se vaya y avance eh, la delincuencia, avance el narcotráfico, avance o puedan hacerse estas fiestas clandestinas sin ningún tipo de denuncia y también avance en negocios inmobiliarios en la zona. Mi hermano también se organizaba para, eh, para que abrieran una calle, la calle Carlos Calvo, que debiera llegar directamente a Panamericana y estaba tomado tomada eh, la última cuadra eh, por, por terrenos eh, que eran evidentemente una calle, pero habían dejado crecer el pasto, crecer, bueno, se tiraba basura. Hoy, el barrio La Lonja, 11 años más tarde, sigue exactamente igual. Eh, el municipio sigue teniendo eh, la misma política de desidia, de abandono eh, conscientemente. Eh, pero bueno, mi hermano, en medio de todo esto, empieza a tener estas fiestas eh, en una esquina más alejada de su casa, pero Ezequiel Salsamendi empieza a alquilarle la casa, la supuesta casa que era supuestamente de Amelia Alicia Estorani y Domínguez, se la alquila Ezequiel Salsamendi para empezar a hacer las fiestas eh, en, al lado de la casa de Gaby. Uh -huh. Entonces Gaby, que conocía a esta vecina, esta vecina también se, se, se reunía con los y las vecinas por el tema de todos los reclamos vecinales al municipio, Entonces le dice, mira, no vas a alquilarle a ese que es Samen, y sabes que va a empezar a hacer las fiestas acá. Yo no, Mi hermano tenía dos hijos y una hija, entonces él eh, vivía con sus hijos e hija a, ahí. Él había eh, comprado esa casa quinta justamente para darles un lugar eh, tranquilo, verde, como él había tenido y vivido en Necochea mm. eh, en su infancia. Entonces, bueno... Eh, él puso a disposición de la justicia todas las conversaciones con la Alicia Estrán Domínguez, que ya en un momento enojada le dijo, bueno, mira, eh, yo voy a seguir adelante con esto, si vos dejás de quejarte, ahora me voy de viaje, te... mi prima se va a comunicar con vos, y una supuesta prima de un celular desconocido empezó directamente a amenazarlo a Gabriel, a decirle que se deje de joder con, con el tema de la quinta, que deje de molestar a su prima, que si seguía molestando iba a terminar mal... Que sabían dónde vivía, dónde trabajaba, que le iban a caer, que el que avisa no traiciona, además de todo un vocabulario totalmente violento. Mi hermano, por supuesto, tuvo miedo, dejó las denuncias hechas en la Fiscalía 4 de Pilar, haciendo responsables el Mendi, a Echel Salzamendi, a Melia Liz Torani Domínguez y a, a este número de desconocido si algo le pasaba. Después amplía las denuncias porque él investiga y investiga. Eh, Llega a la identidad de este celular que Número desconocido que le hacía las amenazas Que era Mariela Fernanda Pérez Arguello Policía de la Federal Entonces, bueno, la verdad es que Por supuesto tenía miedo por su vida la amplía las denuncias La fiscalía no lo cuidó, no investigó Y 25 días después de hacer la denuncia A mi hermano le caen en su casa Como le habían, lo, le habían dicho Y le dieron un disparo en la cabeza Y se fueron sin llevarse absolutamente nada Por lo tanto es evidente que eh, lo que llevó a, a ese homicidio fue la denuncia de mi hermano de estas fiestas. A Mariela Fernanda Pérez Argüello se le abre una causa por fuera del homicidio de mi hermano, mm. que es solo por las amenazas. Ahí es cuando hablamos con ustedes, ahí mm -hmm. yo estaba recordando que ustedes en el juicio, eso se eleva a juicio casi cuando está por prescribir la causa, porque por amenazas coactivas la... la eh, la pena máxima es de cuatro años de prisión, uh -huh. pero acá no solamente hubo una, una amenaza, sino que esas amenazas se cumplieron y el homicidio se dio. O sea, lo que le dijeron que, que le iban a hacer, se le hicieron, lo mataron. Y sin embargo, bueno, ese juicio, gracias a la lucha de mi familia, de vecinos, de, de, de allegados de, de gente que, que es solidaria con la causa, eh, y la movilización y la permanencia eh, en el juzgado, pudimos hacer que el primer día... Eh, a pesar de que la, la imputada no se presentó, ni el abogado tampoco, eh, nos querían decir que bueno, que algún otro día se haría ese juicio. Nosotros permanecimos en el juzgado y hasta que no nos dieron una fecha de juicio no nos fuimos. Finalmente nos dieron fecha para el siguiente miércoles. Se hizo. totalmente de manera irregular ese juicio y finalmente le dieron una sentencia de dos años de prisión en suspenso, o sea que esta policía de la federal que amenazó a mi hermano mientras tenía un arma en el bolsillo porque en ese momento estaba en ejercicio, eh, solamente tuvo dos años de prisión en suspenso, nunca fue a la cárcel, lo único que logramos con ese juicio es que hoy esta eh, persona no sea policía, no sea parte de la fuerza, mm. pero sigue viviendo en Merlo y sigue estafando gente, haciéndose pasar por eh, rescatadora de perros en, en esa ciudad. Eh, y estafa porque, bueno, porque recibe plata, apela a, a la empatía de la gente que no sabe qué tipo de personaje nefasto es. Uh -huh. Y en, to en medio de todo esto, y cada año nosotros yendo al municipio a exigir eh, justicia y hacer memoria por mi hermano, Eh, siempre hacemos acciones siempre repudiamos siempre denunciamos todo esto que yo estoy contando uh -huh. hoy acá eh, y hacemos el recorrido de la impunidad que es pasar por la fiscalía la policía y el municipio y hace dos años atrás que a todo esto los fiscales de la eh, Germán Camafreita Estefich, eh, Raúl Casal, Federico Mercader de diferentes fiscalías nos dijeron que después de este juicio a uh, Eh, a la policía que amenazaba iban a ponerse a investigar el homicidio pero hoy no hay ningún avance okay. eh, 11 años más tarde y 4 años más tarde o 5 de, de, de ese juicio por amenazas eh, nosotros seguimos eh, movilizándonos cada año y hace dos años en esa movilización hicimos una colocación de una baldosa en memoria mm -hmm. de mi hermano en la, plaza 12, en la plaza 12 de octubre antes escribimos una... Eh, ...carta pública a Federico Achaval pidiéndole que resguarde esa baldosa... ...que esa baldosa es importante para que se sepa que hay un crimen impune en el municipio... ...que es el municipio del que él es intendente, que cuide, que sabemos que él trabaja por los derechos humanos... ...entonces que una baldosa por memoria, verdad y justicia en su municipio... ...sabíamos que él la iba a cuidar, que la iba a respetar... ...bueno, no, pasó todo lo contrario, a las pocas horas de haber colocado la baldosa... ...de habernos retirado de la plaza... Federico Achaval mandó la orden eh, a la gente que trabaja para el municipio que retire la baldosa y no solo la retiró, sino que la rompieron al retirarla y esto lo sabemos por Lescano, la secretaria de Derechos Humanos del municipio con la que nos comunicamos y nos dijo que nos iba a averiguar y nos dijo que bueno que le habían dicho a alguien del municipio que sí, que habían retirado la baldosa y que estaba rota y que no la íbamos a poder recuperar y charlamos con ella para ver si se podía Eh, reemplazar esta baldosa, hicimos toda una campaña por la denuncia de este hecho y por eh, la reinstalación y la devolución de la baldosa, pero bueno, Federico Chaval sigue revictimizándonos como familia, sigue no dando la cara, sigue eh, de la boca para afuera hablando a favor de los derechos humanos, pero la verdad es que en su municipio él no los garantiza y tampoco y además los vulnera, ¿no? Mm. Así que... Eh, <ríe> seguimos accionando en memoria de mi hermana y además eh, pidiéndole a Federico Achaval uh -huh. que que se haga cargo y que ponga mínimamente una baldosa eh, en en memoria de mi hermano eh, Giselle, vos me decías la colocaron a la baldosa y digamos y en ese mismo momento en ese eh, fue fue sacado la retiramos claro sí sí sí esa misma tarde nos fuimos y a las horas un conocido de la familia que había estado acompañando la acción Pasó a propósito después de vuelta y ya, ya no estaba la baldosa. O sea, nosotros el domingo siguiente, que era el Día de la Madre, un día para mi mamá bastante triste siempre, más allá de que tien, nos tiene a nosotros, pero obviamente Gabriel le falta, eh, y se lo arrebataron totalmente violentamente, con un crimen que sigue impune. En el Día de la Madre ella se entera que esa baldosa ya no estaba. Terrible. Eh, durante estos dos años... Eh, Me imagino que hubieron algún tipo de reclamo. Eh, contame, digo, si durante estos dos años, eh, después de la quita de baldosas, ¿alg ¿Hubo algún intento de decir, bueno, no está la baldosa, pero se cuida el mural? Digo, ¿algún tipo de comunicación o intento de reposición que ustedes hayan sentido? No, absolutamente nada. Eh, eh, nosotros sentimos que Federico Achaval, lo único que hace es esconder, justamente quiere esconder... Eh, el hecho en sí mismo, no habla de ese crimen, no lo evidencia, no lo pone, no, no dice nada y con nosotros no se comunica a través de la Secretaría de Derechos Humanos, nosotros pedimos una entrevista, le dijimos si nos podía recibir, no, no, no, y, y es más, Lescano ya dejó de hablar con nosotros porque, claro, no debe tener ya respuestas para darnos, no porque es evidente que el municipio y su intendente eh, no, no, quiere, no quiere dar la cara, no quiere... quiere hacer de cuenta que esto no sucedió, lo que además más le gustaría es que nosotros dejemos de hacer cada año una acción como esta y la verdad que con todo lo que nos cuesta lo seguimos haciendo porque bueno, si molesta que hagamos memoria por mi hermano la seguiríamos haciendo más allá de que es nuestra bandera, eh, pero, pero bueno, entendemos que esto molesta, molesta a, al Poder Judicial que no hace nada, que es cómplice, que garantiza la impunidad de los asesinos, que cuida a los poderosos de la zona Y, y bueno, al intendente que no tiene ningún tipo de ningún tipo de de acción solidaria, empática, nada, la verdad es que eh da da vergüenza. Yo no tengo ninguna expectativa en Federico Chaval sí. Eh, pero pero bueno, la gente que sí la tiene, está bueno que conozca lo que es Federico Chávez, que que hay que medirlo por sus hechos, sino por sus palabras, ¿no? Sin duda. Eh, si él me decías bueno el caso queda queda impune porque estos dos años en suspenso bueno nunca se rectificaron eh, y cómo y cómo continúa eh, la otra la otra causa La otra causa, la verdad, muy mal, porque no hay ningún imputado ni imputada, solamente hay sospechosos y sospechosas, que todas las pruebas que están ahí son todas las pruebas que dejó mi hermano en vida, o sea, él dejó to todo el registro, brindó todas las informaciones, todas las conversaciones eh, telefónicas, todas las, eh, todos los nombres, las verdaderas identidades de estas personas. De hecho, eh, en la casa donde se hacían, eh, al lado de la casa de mi hermano, eh, Que supuestamente era la casa de Amelia Alicia Estrada y Domínguez pero no sabemos finalmente a quién pertenece esa quinta es donde después ocurre este hecho de que mueren cuatro personas eh, adictas que supuestamente estaban en recuperación en esa quinta que actuaba como un centro clandestino de, mm. de recuperación para adictos eh, a las drogas eh, que los tenían en, en condiciones inhumanas eh, eh, Eh, encadenado, sin poder salir y se incendia esta casa y estas cuatro personas mueren eh, Germán Camacereita Estefich está a cargo de esa causa y ahora este lunes eh, pasado se, se hizo el juicio y avanzó sí. y hay, hay hay imputados y hay uh -huh. sentencias pero bueno, no lo unen de ninguna manera con la causa de mi hermano, cuando es el mismo inmueble donde se hacían las fiestas clandestinas, ahora se hacía esto, que también es ilegal, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿quién regentea todo esto? ¿Es la, es la policía? ¿Es, ¿Es el municipio? Eh, ¿Es los poderosos de la zona con eh, la mirada y la convivencia eh, policial, judicial? Eh, bueno, la cuestión es que la causa de mi hermano no avanza, los fiscales hacen algún que otro movimiento de alguna... audiencia o alguna, no sé, buscando testigos o, o haciendo de cuenta que buscan testigos, pero a las personas que están sospechadas, que mi hermano dejó todas las evidencias posibles y que hay una causa por amenazas donde a esta policía de la federal, Argüello Pérez Argüello se la encuentra culpable, no la vuelven a citar, no la vuelven a indagar, no le vuelven a decir, che, ¿Quién te mandó a amenazar a Gabriel? ¿Por qué? Sí. Eh, ¿no? O sea, hay una causa por amenazas que tiene que estar totalmente ligada al homicidio de mi hermano, a la causa de homicidio. Pero bueno, es totalmente evidente que lo que quieren es garantizar la impunidad de los asesinos. Debe ser algo muy grande, debe ser algo donde hay responsabilidades políticas, eh, policiales, judiciales. Entonces, eh, sí, es un gran monstruo, lamentablemente, la vida de mi hermano Quedó en medio de, de todo esa cuestión in, de, irregular sí. y, de, y de corrupción. Sin duda, sin duda. Eh, Giselle, desde acá eh, te agradecemos que nos hayas brindado estos estos minutitos. Eh, vamos a seguir con el tema y si te parece, volvemos a charlar eh, antes de fin de año para ver si está la reposición de, de, de la baldosa, para ver si hay algún tipo de, de, de novedad hasta que por lo menos la baldosa esté eh, en su lugar. ¿Te parece? Totalmente. Dale, muchísimas gracias. ¿eh? No, gracias a vos y te mando un abrazo grande. Abrazo.